Este lunes 27 de agosto, en el Día de la Radiodifusión Argentina, transmisión especial de los medios comunitarios de 11 a 13 horas frente al ente nacional de comunicaciones en ACOM, en Perú al 100, a metros de la Plaza de Mayo. Salvemos la radio.